Gira Don Nito Ibañez, lo tenemos acá en la mañana. Nito, un placer, un gusto. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien? qué lindo volver a girar un poquito, Nito, ¿no? Oh,、bueno. no sabes cómo lo necesitábamos.、Sí, sí. Qué grande. Bueno, Nito, con canciones para la tía Lola estás ahora. ¿Cómo es esto? Contame un poco, contar a los que están escuchando de qué se trata esto que se va a vivir ya este sábado y domingo. Bueno,、eh, canciones para la tía Lola es un espectáculo de música. Y pese al nombre, no es un espectáculo infantil,、Ajá. es un espectáculo para adultos. Si quieren ir los niños, por supuesto que no hay nada prohibido, pero este, es t e es un espectáculo de canciones, donde hay un par de intervenciones teatrales, donde aparece la tía Lola también. este Y, y básicamente es un, un concierto donde están las canciones que yo compuse en los últimos、eh, dos años, no todas, tuve que seleccionar, lo cual me cuesta muchísimo. Este, dejar un montón de canciones afuera, bueno, pero, pero ahí están estas canciones este, en, un, es, es, es en un género bastante ecléctico, ¿no? Donde se mezcla un poquito el jazz, el folclore, el tango, la música a r q i o p l a t e n s e el candombe, ¿no? Qué bueno. Y, y por lo que decís, no estás sola en esta producción, contamos un poco quiénes te acompañan. Arriba del escenario estoy solo, durante 75 minutos estoy solo.、Uh -huh. eh, eh, la tía Lola、eh, y, y, el, y el intérprete son,、eh, son los mismos actores, los que cambian son los personajes. Ah, mira. <risa> o sea, es, es el mismo actor lo que cambia el s e personaje. e、eh, o sea, e s un unipersonal? Es, sí, sí, sí,、mirá. absolutamente. Imagínate.、Sí. Eh, es una tarea que me gusta muchísimo el unipersonal,、eh, no es la primera vez. Este, Así que me, me, me siento sumamente confortado con la idea y fundamentalmente porque tengo un, hay un equipo atrás, no es mi equipo, es un equipo de trabajo、eh, incipiente, digamos, en la organización, al estilo de las viejas compañías teatrales. ¿Te acordás cuando se decía la compañía de Javier r i z o La、sí. compañía, de, bueno,、eh, esas compañías teatrales que, que abarcaban espectáculos, circos y yo, hasta de todo, ¿no? Y bueno, esta es una compañía incipiente recién. La estamos generando con、eh, Gustavo Ferrayuelo,、eh, músico y actor、sí. de acá de la comarca. Gran Crown también, Mimo, Crown. Gran Crown, Gran Mimo, sí. Este, y que es, para mí es un... mi hermanito menor, es un hermano del alma, sí, de、boy. hace décadas. Y entonces, este, bueno, estamos trabajando con dos espectáculos, el de él y el mío. Arrancamos con este. Y en la organización está también、eh, Pipi, Héctor Rodríguez y Luz, su compañera, que están en la parte de gráfica, prensa, redes, y、eh, Clarisa Coppola, que están en la parte de vestuarios y asesoría de escenografía. Y así estamos arrancando con este equipo que, la verdad, q u es, está e buenísimo tener un, gente atrás, ¿no? Que te, que te respalde, que te vea, que e t empuje, está bueno. Y la idea también de, de, se, de, de, de darle la bienvenida a la apertura de las salas y e l caldero, que es la sala de Miguelina es, es un lugar bellísimo, que e a nos abrió las puertas para arrancar este fin de semana. a y Buenísimo. Y h a y bueno, recordemos que ahora todo el funcionamiento de este tipo de espacios es limitado, es con capacidad limitada, se respeta todo lo protocolar, así que hay que anticiparse en la compra de entrada o no, ¿es así? Sí, sí, el aforo es reducido porque son todo, con todos los protocolos,、eh, según las disposiciones de la, de la provincia de Buenos Aires, en este caso porque son Patagones,、eh, el aforo es del, del 50%, creo, de la capacidad de la sala.、Uh -huh. Dijo, que por supuesto, lavarse las manos con alcohol y, y como todos los, los, los protocolos vigentes, ¿no?、Uh -huh. Y por eso también es, es interesante que、eh, se anticipen a, y compren l a entrada anticipada. Hay un teléfono, el、eh, celular de Miguelina, que es donde se reservan y se compran las entradas, 15 49 81 36. Creo que es.、Eh, hay un, un flyer d a n d o v u e l t a e n las redes que tiene el teléfono, de todos modos.、Sí. Lo debes tener. Lo estamos poniendo、ahí. justamente en la pantalla, ahí a todo el flyer con, con esa imagen, muy linda por cierto, presentando、eh, todo esto. Y ahí claramente está el teléfono para anticiparse: 498136. Sí, ese flyer es, es una obra de pipí con luz,、eh, parte del trabajo de prensa también, ¿no? Está、ah, bueno. Yo lo que veo ahí de fondo en ese flyer son como cartas, anotaciones. Me imagino que es parte de toda la escenografía eso. Vos sabés que no. ¿Ah? Esas son imágenes evocativas que tienen que ver con la tía Lola. La tía Lola es representa de alguna manera、eh, a aquellos que con su presencia cuidan a los artistas. La tía Lola es una tía cuidadora, ¿no? una tía afectuosa. Y que tiene sus contradicciones, que tiene sus, sus albedres. Pero、eh, aún así.、Eh, hay Eh, representa a, todo el, a toda la gente que cuida a los artistas. ¿Y cómo, lo cuidamos, cómo, cómo cuidamos a los artistas? ¿Cómo? Fundamentalmente yendo a verlos, <ríe>、eh, pagando la entrada para, para verlos.、Eh, no solamente por la cuestión económica, sino por la necesidad de expresarse que tiene el artista. Es decir, vos lo sabés bien, nosotros necesitamos estar arriba del escenario a veces, no es por una cuestión de lucirnos. El escenario no es para lucirse, ni es, para, ni es exhibición. El escenario es comunicación, básicamente.、Uh -huh. Y cuando tenés un montón de cosas que están ahí adentro para comunicar, es una necesidad espiritual, diría,、eh, muy profunda, que, que, que, que tiene que, de alguna manera, este, desenrollarse, ¿no? Entonces, este, cuando el público va a ver a los artistas, los está cuidando de alguna manera. Y la tía representa a toda la gente esa, ¿no? Que cuida, que cuida, que, es, que, que, que ama, que quiere, que, que es afectuosa, ¿no? Ni hablar. Estamos hablando con Nito Ibáñez, que presenta canciones para la tía Lola en el Teatro a l Caldero este sábado y domingo, 6 y 7, el 7 y 8 de agosto. Y entradas anticipadas pueden anticiparse ahí al teléfono que está apareciendo en pantalla. Nosotros vamos a estar repitiendo y también sumando a nuestro sitio web. Nito, no sé si vas a sonar a gira, pero ¿tu canción va a sonar, por ejemplo?、Eh, sí, sí, sí.、Eh, de las canciones Vieja Avanzar,、eh, hay dos o tres que son emblemáticas, que yo las a m o Y esa es una de, una de las canciones que va a estar. Y hablando de gira,、eh, está bueno que menciones la palabra porque, mira, hace un rato estábamos hablando con、eh, algunas agentes de los, de los teatros de la provincia y la idea es que este espectáculo, es esto, es e s p e c t á c u l o que estamos haciendo con l u c i e r n a la Vigente, que así se llama nuestra compañía,、sí. este, salgan a girar por la provincia y, y, y es como que hay buena recepción de la idea, así que por lo pronto este, ya estaremos trabajando en. En qué? En eso, ¿no? En trabajar en toda la provincia. ¿Viste? la producción estuvo atenta, así que te puso giras ya anticipándose, ¿no? No, si acá se trabaja en equipo no, de ninguna manera. No, pero estamos reconectados. Bueno, ¿y por qué crees tanto a tu canción? Contame y contale a lo que están escuchando. ¿Me, ¿Me repetís? ¿Por qué te gusta tanto esta canción? Vamos a, a despedirnos ahora. ¿Por qué te gusta tanto? Eh, vos sabés, porque representa un momento de mi vida bastante importante, este, saliendo de, un, de una crisis、eh, artística, ¿no? Mira. Y pues, vos sabés que yo durante mucho tiempo me dediqué a, a la dirección coral Sí y a los grupos, a los grupos de canto colectivo y a la, a la, al trabajo comunitario. Claro que recuerdo, sí.、Eh, y durante muchos años me dediqué, fue casi mi, mi, mi profesión central. Y, y hace unos años. A partir de b、bueno, u encontrarme o de e n con cantantes, básicamente, este, que dijeron vamos a tocar juntos, como Mónica de Paulis, María e c a r í a Carla g á l v e z Bueno, me empecé a recuperar como, como guitarrista y como compositor, otra vez. Y, y esa fue una de las primeras canciones que me levanté un día a la mañana. Y al fin y al cabo estaba escrita y compuesta porque es, es, explotó así, ¿no? Y el significado, bueno, es bastante intimista, pero para mí es muy profundo. Y entonces, es t e es una canción que quiero desde ese lugar, ¿no? De, de haberme rescatado como compositor otra vez. Qué bueno, Nito, lo que contás. Y está buenísimo por donde, a veces desde una crisis, uno puede buscar algún lugar por donde salir. Y en este caso, en lo tuyo, compartís lo de, lo lindo que fue reencontrate r como cantautor. Y que debe haber sido, d a r s i un momento muy lindo. Y, y, y está buenísimo que nos cuentes. Nito, bueno, vamos a estar reiterando esto.、Eh, el sábado 7, el domingo 8, a las 21 horas en el Teatro del Caldero en Carmen de Patagones. Entradas anticipadas 49, 81, 36. l u c i r n o Gavi Gente presenta a Nito Ibañez que recién estuvo hablando con nosotros. Nito, que tengas una buena mañana. Abrazo grande. abrazo y prometo que pronto voy a ir ahí y les voy a llevar algunas canciones nuevas porque siempre, cada vez que me llaman, ponen siempre las mismas. ¡Eh! <risa> ¡No se enoje! <risa> bueno. Es que, no, es que, es que no, el problema es mío, es que no he, es que no he difundido mi material, así que el problema es mío, así tráigale, que no me lo comparto. Tráigale, tráigale antes del espectáculo, así el viernes lo pasamos á b todo. Bien, dale. dale. Abrazo. Bueno, un abrazo grande y muchas gracias, eh. Dale, Nito i b á ñ e z en la mañana con nosotros nos contó la historia de esta canción. Canciones para la Tía Lola presenta en el Teatro, Sala Teatral El Caldero. Cielo y luz, en tus alas de sueño la ves. i ぜ m e n s cop a copa de donde viene la vida sin pensar quién va a mojar su esencia en tu color quién va a morir de amor en cada atardecer y volver y si vas a echar luz en tu corazón no habrá noche サ ca vive tu voz。 毎日毎 e 毎日毎 d 毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日 n 日毎日毎日毎日毎日毎 e 毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日 a 日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎 e 毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日 a 日毎日毎日毎日毎日 n 日毎日毎日毎日毎日毎 o 毎日毎 r 毎日毎 c 毎日毎日毎日 イセラス canal abierto y de tu aire flotará la puerta para 何のために、何のために、何のために、何のために、何のに、何のために、何のために、何のために、何のために、何のために、何のために、何のために、何のために、何のために、何のために、何のために、何のために、何のために、何のために、何のために、何のため うん。